Cómo nos encanta impresionar a la gente, loco. Cómo nos encanta. pues sabes que yo he descubierto una cosa. Voy a ir terminando con esto. He descubierto una cosa. Los alumnos, por ejemplo, tengo alumnos que yo les predico sobre la, la virginidad. Antes la virginidad era entendida como eh, un valor para el común de la sociedad. En un grupo de 10 personas, de 10 mujeres que estaban hablando, una de ellas decía, yo no soy virgen. Y las otras se ponían, ¡Oh, mío, María, Ahora, una de ellas del grupito dice, tiene 20 años y dice, chicas, yo soy virgen todavía. Y se, se mueren. O sea, pasamos al otro extremo ahora. La que dice, soy virgen a los 20, ya está. ¿Cómo vas a ser virgen? Sos enferma. Hacete un análisis cerebral. No son normal. Antes era un valor, ahora está totalmente en cualquier cosa. Ahora, como esa chica, pobrecita, yo tengo alumnos, así que sufren de eso. como como Y los chicos, los varones, peor todavía. Imagínate, si la chica, que para la chica todavía sigue siendo un valor, imagínate los varones, si 20 años y el varón agarra y dice, muchachos, quiero decirles algo, yo soy virgen. Le empiezan a buscar dónde tiene la, la rosca, ¿viste? Porque dicen, a lo mejor es un, un robot... Lo analizan los vagos porque quedan así como, ¿qué? No. Me estás jodiendo. Y te, y te analizan, te, te dan vuelta. ¿Vos y yo tengo alumnos que van y proponen y vienen y me dicen, profe profesor, ¿no? costó horrores, dije que soy, ¿y qué pasó? Y yo le digo, vamos, ¿y qué pasó? Y no, así, el más suave me dijo, vos te masturabas todos los días, ¿no? Vos tenés pelo en la mano, ¿no? Uy, así. Y le digo, vos ahí luchando, no Vos seguís diciendo las cosas. Porque, ¿qué hace la mayoría? ¿Escuchá? <risa> la mayoría de los jóvenes, ¿qué hacen? Te voy a hacer la versión de los chicos y la versión de las chicas. Los chicos, ¿cómo hacen los chicos? Los varones agarran y tienen que mandarse la parte. Porque tienen que contar alguna historia. llega Llegaron el fin de, fin de semana largo, ahora, del fin de semana largo, bueno, de las vacaciones, vuelven de las vacaciones y están con el grupo de amigos, los varones, ¿no? Y están los tipos. ¿Y vos qué hiciste? ¡Oh! Fue una cabaña a las leñas. o ¡oh! Cinco minas me levanté. ¡Eh! Estaba, no Y todos están contando mi historia, y vos sí, ¿no? yo estuve con mi novia, no sabés, estuvimos ahí al lado. Del... Y empiezan a contar todo, y vos no hiciste nada, papito, vos estuviste en un retiro, acá estuviste con el padre Sergio, acá con los homies, y vos dónde estuviste, estuviste en un retiro, tranquilito. No podés contar eso, debes contarlo, pero la mayoría la agarra eso, y entonces tiene que inventar, inventa cosas. Sí, hasta cambian la voz, y ah, no, bueno, sí, yo tuve un par de minas, sí, de sí, unas cinco, seis, por lo menos. Y sí, me las tiré todas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, tuvimos en un boliche. Después salí el boliche y, y empezaste, a, empezaste a hablar así como la Mentira, papito, acá en tu mente estuviste haciendo todas esas cosas. Nunca tuviste con nadie, pero te tenés que mandar parte ¿Por qué? Porque tenés que impresionar. Porque tenés que demostrarle a la gente que vos sos hombrecito. Porque si no van a decir, hey, oh, no me digas eso, tonto. Ja. <risa> Vamos a las chicas ahora. Las chicas también llegan de acá de los homi, tanto a felices, así. Dice, y, "¿Y qué hiciste vos el fin de semana? Todas las chicas cuentan, "Sí, nosotros tuvimos una aventura." Y vos tenés que contar también tu debut. ¿Cómo hace yo a contar esto? Ah, perdónenme lo que voy a decir. Los, después me confieso, padre, vale, anda contando todos los pecados que tengo. La feca de la frey. ¿Cómo hacen para para contar su primera vez las chicas? A mí me da muchas gracias. Aprendan, chicas, las que están acá, usted no tiene que hacer esa payasa. Ella tiene que contar su primera vez y es verdad, tuvo el debut. Pero vivió en Hollywood toda la vida. Entonces, tiene relaciones sexuales por primera vez con su novio, y después le tiene que contar a sus compañeras. Y vienen todas, porque son todas chichas, así, eh, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te...? Se sientan, a... se rodillan, contá, contá. No son chiquimosas las mujeres, son atentas. Por eso se le apareció que es una resurrección a María Magdalena al principio para que esparciera la buena nueva por todo el mundo. Nada, <risa> no, las amo todas las mujeres. Bueno, escuchen. Las mujeres, chimos, los varones me tienen que hacer el aguante si no salgo acá con salgo de figura de acá. Ella tiene que contarle a sus amigas, Y ella ya sabe que se tiene que fretar las amigas y contarle cómo es la verdad. Eh, perdón, tiene que contarle la realidad de, de, de lo que le pasó y dice, "¿Cómo les cuento?" y tiene que inventar historias. Entonces ella le dice, "Ay, chicas, no saben lo que fue." Pongámosle joya a Manuel. Juan Manuel es un dulce, un bombonazo. ¿No saben lo que hizo en estas vacaciones para que yo debute? ¿Qué hizo? Me llevo a una playa. ¿En serio? Sí. Al lado de una cabaña, al lado de la playa, el ruido to... Afuera, el ruido de las olas pegándole suavemente a la madera. ¡Oh! Y las chicas ¡oh! Y adentro, ¡ay! solamente las chispas de la hoguera que estaba ahí. Y una leve musiquita de... Luis Miguel sonando así. No me digas, sí. Ay, contá, ya estoy emocionada. ¿Y qué más? No, y él con su cuerpo, ay, se empezó a sacar la ropa así es una cosa que ese cuerpo tan escultural que tiene Juan Manuel. Y bueno, y tuvimos ahí. Y yo disfrutaba, era una cosa que tan feliz. Tuvimos como dos, tres horas. ¿En serio? Sí, mi chica, no saben lo que fue. Yo te voy a decir cómo fue la versión verdadera. Las chicas quedan en serio, ay, flotando, Deja de ver novela, mi amor no fue así. Uy. Perdón. Ya ya to ya. Déjame que te cuente la verdad. ¿Sabe cómo fue la verdad? Juan Manuel es un gordo degenerado. La llevó a un telo, queda a la orilla de la Un telo, la llevó a un olor hediondo en el telo, entró así la música de la mona Jiménez a todo lo que da, a todo lo que da el cuartetazo el loco. Se sacó un olor a chivo, un olor a pata, una abusarda le colgaba así. Se le tiró encima, cinco minutos duró, y el chancho se tiró dormida después. Y ella quedó, pero después va y cuenta Hollywood. Cómo nos gusta contar novela Oh, nos encanta contar esas cosas. Y decir sí o no saber lo que fue. Sí, mi debut fue increíble. No sé, sí, mi aventura fue mentira de los varones que cuentan sí, no, a mi primera novia fue cayó así como mentí, una prostituta fue en un telo. Tené que decir la verdad, papi, porque nosotros queremos impresionar a la gente. Queremos así como impactar, producir un impacto de impresión. Nos gusta. Dios, a mí me ha sanado de eso, porque yo Soy de los tipos que me gusta contar, así he viajado por tal lugar. Bueno, sí, una vez estuve en Vietnam. Sí, bueno, cuando estuve predicando la otra vez en Italia, en el estadio del Milan, si sí, iban bueno, unos 80.000 personas. Deja de mentir, papito, si estuviste predicándole a 20 personas anoche acá en, Ma, en, en, Ma, en Maipú. ¿Y esa es tu felicidad? ¿Por qué tenemos que andar impactando a la gente? ¿Saben qué me hizo Dios? Esto es la gente de Mendoza acá que estuvo en San Juan lo sabe. Me invitaron a predicar, ¿saben dónde? en Nueva York, para enero de este año, el año pasado, me invitaron a predicar a Nueva York. Y me pagaron todo. con Los pasajes y una gira de, eran 14 prédicas y eran dos conciertos y un retiro, me acuerdo. Del Bronx a Manhattan, de Manhattan a Brooklyn, de Brooklyn, así en todas lados. Iba a estar impresionante. Gente de distintas comunidades latinas, intérpretes, iba a hablar la comunidad anglo, y me iban a traducir. Todo. Pasajes pagos, armelas, ¿vale? Mal. compré ropa de invierno en pleno enero así todo porque me iba a Nueva York empecé a averiguar en internet todo cómo estaba el clima dónde iba a parar, todo preparado y una semana antes tenía que sacar la visa cuando voy a sacar la visa me atiende una japonesa desgraciada la japonesa señor la perdón en tu nombre digo, ¿qué hace la japonesa acá? y me dicen ¿A qué vas? Porque como, a, a, era japonesa y trataba de hablar como inglés y castellano. Y yo ¿a qué vas? A yes, <risa> y yo le digo, ¿quién me puso chinchulante acá? Y le digo, eh, voy a predicar. Ajá. ¿Y vas a percibir dinero? Y qué dilema, loco. Sí, tenía que decir sí, más vale, tengo que percibir. O sea, me van a dar una ofrenda. Acá como el padre tónica acá me va a dar 8,000 pesos, por lo menos, claro. Entonces, digo, sí, no, en realidad sí voy a percibir dinero. Tenía dentro mío la cita bíblica que dice, la verdad, los hará libres. Si, si yo mentía, digo, ¿cómo voy a mentir? Sí, voy a predicar y voy a mentir. No, no puede ser, es incontradicto. Así que dije la verdad. Le digo, ¿sabe qué? Sí, voy a percibir dinero. Ofrendas voluntarias que da la gente. ¿Y eso es donde aparece? Acá. No, no aparece ahí porque le digo, es una visa de turismo. Pero usted pidió visa de turismo y usted va a hacer trabajo. No, exacto, No. ¡Chum! Un sello así. Denegado. Nah, no, le digo, escúcheme. Yo así digo, no lo puedo creer. Tenía todas las maletas, armas, todas. No. no. Eh, man, tenía ganas de agarrar las del Cogote. Saca ese sello ya. Y dice, no puede entrar a en Estados Unidos. No ahora. No es la visa que tiene que pedir. Y digo, ¿qué visa tengo que pedir? De trabajo. Pero no voy a trabajar, señora. Yo no voy a trabajar. Me dice, "¿Qué vas a hacer? A predicar." No puede. "No, pero usted no entiende lo que es predicar." Le digo, "Yo predico y la gente voluntariamente me da, no es que yo cobro, tienen que pagarme tanto." No, no puede. otra vez. No, sé. otra, vez. otra vez. Otra vez. <risa> otra vez. Otra vez. Digo, "No, pero otra vez." Oh. Y fui con el papelito Y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿No me querías en Nueva York? No es que iba a estar en Nueva York, Sebastián Escubero. Y después iba a contar por todos lados. Bueno, la otra vez cuando estuve en Nueva York. Estaba en frente Estaba predicando al frente del Estatua de la Libertad y viene un tipo así, le dije, en el nombre de Jesús, libérate. Y contar esas cosas, ¿sí? y me dijo, Señor, por eso no te llevo a Nueva York. Hasta que no tengas un espíritu humilde y seas tan feliz de predicar que tuviste en un barrio de Córdoba, de en un barrio plástico. Cualquiera de Córdoba, predicando a 10 personas, si no tenés la misma pasión que de decirlo de Nueva York, yo no te tengo nada para vos. Así que el Señor me dijo, yo no te llevo a lugares famosos para que vos seas famoso, yo te llevo a servirle a la gente. ¿Y sabés qué? ¿A dónde me llevó Dios? Al norte de Salta, a pueblitos, unos pueblitos pobres, chicos bañándose en un río inmundo, todos desnudos, y yo tenía que ir y, y en vez de predicarles, así como estoy haciendo acá, que soy uno es famoso, así... Eh, eh, eh, los chiquitos ahí hablando, ole, chico vengan, ayudándoles, limpiándoles, sacándole los piojos. Ahí me llevó Dios. Y me dijo, yo te creé, yo te he puesto en el, con ese propósito, para que le prediques a esas personas, para que estés haciendo eso, ¿me entendés Y tiene que ver con eso, porque no tenés que impresionar a nadie. ¿Y sabes qué? Volví tan feliz en Salta, tan feliz. ¿Sabes que en Nueva York? No importa. Si voy a ir, yo sé que voy a ir, hay una promesa de Dios, pero ya no voy a ir así como... Mm. Por lo menos Dios me va a permitir ir a humildemente, así entrar, a servir como estoy acá hablándoles a ustedes, donde Dios me ponga en el país que me ponga. El Señor me enseñó que no tenemos que andar impresionando a nadie, ¿me entiendes? Yo no voy a estar diciendo algo. Yo por lo menos he decidido en mi corazón de decir, nunca voy a decir, cuando esté, qué lindo, cuando los estadios estén llenos escuchándome, no me importa que los estadios estén llenos. Créanme en serio, no me importa. Soy feliz acá, hoy día. Uy, me suelto. <risa> Hoy día soy feliz con este matecito. Gracias, Javi. Y termino con esto. Esta primera etapa y después vamos a, de a merendar. El último engaño del diablo en esta etapa del país lejano se llama algún día. Diga conmigo algún día. Diga conmigo esa frase. Viene del Viene del diablo. De nuevo, todo completo, puedes decirlo. Algún día. Esa frase viene del diablo. ¿Sabes qué algún día? La gente que dice algún día voy a hacer tal cosa. Ay, algún día voy a escribir mi primer libro. Algún día voy a ser como Lionel Messi. ¿Algún día? Algún día, voy a casarme. Algún día. ¿Y sabes qué? El diablo te tiene chocho ahí feliz, soñando. Con esa palabra, nunca llega. Cuando vos decís algún día, es nunca. Equivale a nunca. Jóvenes, escuchen lo que les digo. Algún día equivale a nunca. Never. Cuando vos tenés que ponerle una fecha a tu sueño. No digas algún día. Vos tenés que decir, el 14 de mayo de mayo del año 2014 me recibo. ¡Aleluya! No digas, algún día me voy a recibir. Nunca te va a recibir. Ponle una fecha a tu sueño. Decretá las cosas. No digas, mamá, algún día voy a hacer la cama, sabes Decirle, hoy, a las 7 y media de la tarde, cuando vuelva de la misa o del retiro, hago la cama, mamá. ponele una, una hora. Una hora. A tus sueños, a las cosas que tenés que hacer, a tus metas. Porque si no, el diablo te tiene así. ¿Sabés la cantidad de amigos que tengo? Excelentes cantantes, ex tienen excelentes instrumentos. Y nunca nunca tuvieron un CD en la mano, nunca hicieron un CD. ¿Sabés por qué? Porque viven diciendo, algún día. Vos, yo te juro, les pregunto, ¿cuándo va a grabar? Algún día. Y esa frase es como la frase de la maldición. A partir de ahora yo quiero que salgas de acá esta tarde Y cada vez que escuches a alguien decir algún día Le diga ¡Maldición! <risa> Palabra de maldición decir ¡No digas algún día! Y te va a quedar, ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estuviste? Un predicador, un negro, un morocho ahí me Algún día no, viene del diablo Así que ponele una, una fecha Dec Así un plano Gracias Tenemos que aprender a hacer un plano Sacar así un papel, una hoja Y decir, a ver Este día, a tal hora, me caso. Este día, <ríe> bueno, más bien. <ríe> si estás soltero no hagas tanto porque después te va a casar con un jabalico con cualquier cosa. la morsa con bigote, así, ¿no? lo que venga, con tal de que cumplí esa fecha. <ríe> Pero si estás de novio, ya estás avanzadito la cosa, y están los dos, tienen un progreso económico más o menos, ponen una fecha, no digas, ¿cuándo nos vamos a casar? Algún día, mi amor, algún día. ¡No! te la van a llevar, se va a ir con otros. No, se van a casar nunca, te lo dicen, se va a tener escudero como una maldición. Esa palabra maldita, sacala de tu vocabulario en el nombre de Jesús. Empezá a decir, voy a voy a aprender a tocar la guitarra, cuando Algún día. Oh, a, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a aprender a tocar la guitarra ahora, con mi primer sueldo del mep me pago un guitarrita. Ahí está. Es distinto. Voy a aprender, quiero estudiar japonés. ¿Cuándo? Algún día. Oh, te vas a morir ahí en la tumba, va a decir d nunca aprendió el cap japonés óigame <ríe> sáquesele algún día y póngase metas claras en la vida te voy a contar algo en serio promeso prometo que termine con esto <ríe> algún día voy a terminar pues <ríe> no. sabes qué mi libro enfrentando la tormenta Amigos, los que están en librería, me levantan el libro Enfrentando la Tormenta. Ahí está, miren, ese libro que está ahí, sale eh, 25 pesos, lo pueden conseguir. No, ese libro fue mi primer libro. Yo volví de la luna de miel con mi esposa y me dice, ella me motiva y me dice, Sebán, vos tendrías que escribir un libro en vez de seguir haciendo CDs. ¿Un libro? Yo le digo, pero si no sé hablar, yo voy a, voy a poner a escribir. Bueno, pero a lo mejor escribís, así como hablas de manera sencilla, la gente te entiende y te va bien. ¿Te parece? Sí. Bueno, digo, ahora, como yo estoy acostumbrado a, a no poner, a no decir, algún día voy a escribir un libro. Dije, voy a escribir el libro. Y le puse una fecha. Me acuerdo que estábamos en junio del año 2007 y dije, eh, en septiembre, el, 8 de, el 9 de septiembre, el 9 de septiembre, había una feria internacional del libro en mi ciudad. Y dije, qué copado sería tener el libro para el 9 de septiembre. O sea, que tendría que salir el 8 de septiembre. Y dije, el 8 de septiembre, contra viento y marea, va a salir mi primer libro. Y se va a llamar Enfrentando a la Tormenta. Y me puse como un fech. 8 de septiembre lo noté en la y empecé a hacer un cálculo. Porque no es cuestión de decir, 8 de septiembre, aleluya, inspirame, Espíritu Santo, tú. No, no. No es que va a venir solo el libro, uuuh, 8 Te tenés que poner las pilas. Entonces, a ver, dije, para eso, por lo menos tengo que dedicar 3, de 3 a 5 horas por día escribiendo. Tengo que volver de trabajo y en vez de estar con vos y Gisela, tengo que ponerme a, a, a escribir. Okay, ya se lo me dice. Durante dos meses y medio aproximadamente, y después viene todo lo que es el trabajo de posgrado y además tengo que conseguir la plata, porque esto no es que tampoco viene la plata del cielo, ¡Uh! los billetes. Tengo que conseguir, bueno, entonces empezamos a hacer los cálculos y se hace ta ta ta ta, ta, ta ta ta ta y resulta ser de que por esos milagros de la naturaleza, esto no se lo cuentan a muchas personas porque una hay gente que está haciendo un libro, está 25 años escribiendo el libro. así, ¿cómo va tu libro que lo empezaste cuando eras adolescente? Y ya estoy más o menos, estoy por el medio del libro. Porque tardan años a veces en escribirse los libros. Y a mí me tardó dos meses y medio hacerlo. Y me acuerdo que el libro salió a la venta, por eso es milagro de Dios. Tenía que estar el 8 de septiembre, salió el 7 de septiembre. Un día antes del día que yo lo había planificado. Así que el 9 de septiembre estaba la venta en la Feria Internacional del Libro ahí en Córdoba. Increíble ahora les quería contar esto por lo siguiente porque esa semana que yo tenía estaba con el libro estaba feliz mi primer libro feliz de la vida y estaba en la oficina donde yo trabajo en la facultad tenemos los profes así como una, una oficienita y yo estaba así y tenía el libro ahí en la, en, la, en la mesa y viene una profesora se está grabando esto no una excelente profesora de mi ciudad tacos altos es esa profesora como no sé como se está grabando pero no filmando y venía caminando así es como los zorrino nada más que con buen olor, porque se siente como, como a la media cuadra, sabes que viene la profesora esa, el olor así del perfume increíble, una mujer así todo, y viene y dice, Sebastián, no sé qué me decían, y mientras me iba tocando el libro, así, me pasan un libro, pásenmelo así lo hago mejor el ejemplo, el libro Enfrentando la Tormenta, vamos a hacerlo bien el ejemplo, te hace chivo. <risa> no, mentira, mentira. Bueno. que estaba así y estaba ajá, y me hablaba y me miraba, y a el libro y yo decía, "Deja el libro, viejito." Y lojeaba lo así. ¿Viste con esa gente que está tocando cosas mientras habla? ¿Viste así, da, da. Y, así, así, y este libro dice, "Ay, profe", le digo, "Es mi primer libro, enfrentando la tormenta." Y me dice, ah, No, en serio, profe. Y hace así, le muestro yo, me de mi caripela acá, ¿soy yo? nada es tu libro, en serio, me dice. Y es así, empieza a mirarlo. Y se le transfiguró la cara. Se puso pero mal, ¿viste? En vez de, yo digo, acá me va a decir, Sebastián, qué lindo, ¿no? Tu primer libro. ¿Cuántos años tenés, Sebastián? Y le digo, 27, profe. 27 años. Y se enojó así, dice, Yo tenía 18 cuando empecé a querer escribir un libro. Siempre le dije a todo el mundo, algún día voy a escribir un libro, se lo dije a mi esposo, se lo dije a mis hijos, ahora soy magíster, licenciada, doctora de tal cosa y todos los títulos, me estoy por jubilar y nunca escribí un libro. ¿Cómo puede ser, Sebastián? Y le digo yo, con mucha humildad, ¿no? Se lo dije, pero me parece que quedó herida, así que no no, no debió haber sido tan humilde, Pero le dije, mire, profe, perdóneme, le digo, se lo digo con mucho cariño. Usted hace como 40 años que viene diciendo, algún día voy a escribir un libro. Yo hace dos meses y medio le puse una fecha y acaba de salir mi primer libro Enfrentando la Tormenta. Esa es la gran diferencia. Y la mujer esta quedó. Gente linda. Nuestra palabra tiene poder. El algún día que les te parece una estupidez lo que estoy diciendo, es muy fuerte. A partir de hoy les quiero ordenar en el nombre de Dios que le pongan fecha a sus sueños. Saquen la agenda, saquen, hagan un cálculo, saquen exactamente, hagan un plano y digan, en mi primer libro va a estar en tal momento, mi carrera la termino en tal cosa. La cuando vos no te pones esa fecha, Vos decís, voy a, me voy a sacar este ahora en julio, me saco tres materias de la facultad y me lo propongo en tal fe y voy a estudiar tal día, tal día, tal día. ¿Sabés a qué te ayuda eso? A que cuando mañana, cuando mañana a la noche, por ejemplo, venga alguien después de, de, de, de este retiro, venga alguien a buscarte y te diga, vamos a chupar por ahí. ¿Salgamos a qué? No sé, hablemos. Hace mucho que nos hablamos. Eso te va a servir cuando vos tenés un propósito en la vida, te va a servir para que vos le diga no, mi amor. No puedo salir con vos. Ay, qué mala amiga que sos. Es que le he puesto una fecha a mi sueño. Enseñale eso a la gente, mano, no sabes qué fuerte que es. Yo lo tuve que hacer con mi esposa. Lo tenemos que hacer con nuestros seres queridos a veces. Mamá, papá, no cuenten conmigo. ¿Por qué? Porque le he puesto una fecha al sueño. Y Por supuesto que tiene que ser un sueño interesante, un sueño noble. Cuando es un sueño noble, vos decís, me quiero recibir lo antes posible. ¿Por qué? Y porque sí, porque me quiero casar rápido. ¿Por porque, bueno, ok, entonces hacete un plan estratégico. Pero cuando vos decís, algún día me voy a recibir, cuando mañana venga tu amita y diga, vamos a chupar, y ven así, ya veo cuando rindo. ¿Me entendés? Y así van pasando los años. Y así vas dejando materias. Y así después quedas embarazado, decís, bueno, otro día. Después veo cuando recupero las clases. Y vas a tener 40 años y te vas a acordar que un día un cordobés vino y te dijo, algún día te acompaña la maldición del algún día. Permanentemente te acompaña. ¿Me entienden? Ustedes pónganle fecha. A lo mejor se les pasan unos días o se les adelanta algunos días, no importa. No sea obsesivo ni fanático. Quizás no, no se da exactamente. Pero por Dios que vale la pena fijar una fecha y dejar de andar diciendo, algún día. ¿Amén? Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Después vamos a seguir porque usted no sé si se ha dado cuenta que no le dije cuál, dónde está la felicidad. Hasta ahora le he nombrado que no está en el placer, ni en la riqueza, ni en los títulos. ¿Y dónde está? No se lo pierda en la próxima edición con Sebastián Escudero. Muy bien. ¿Dentro de cuánto, Padre Tony? tal Padre Tony por ahí? Media hora y ahora merendamos también. Muy bien. Después de la merienda nos volvemos a juntar acá. Bienvenidos. Venimos a alabar a Dios. Venimos a alabar a Dios. Aleluya. Aleluya. Venimos a alabar a Dios. los hombres venimos a alabar a Dios. Y los hombres también. a alabar a Dios. Dios. A hombres, a alabar a Dios. A a ahora. que venido, venimos a alabar a Dios. Y estos jóvenes a han venido, oh. venimos, venimos a alabar a que Dios. Se ¡Que se escuche! se escuche, a ver! ¡Aleluya, venimos a alabar a centro, Dios! ¡Vamos al centro, vamos! ¡Aleluya, aleluya, venimos a alabar a Dios! vamos aleluya aleluya a alabar a a ver, San Eugenio! ¡San Eugenio, aquí a que Mi platja de Yo voy a terminar de cantar la canción y le voy a dar el secreto. Ustedes quieren saber dónde está la felicidad, ¿no es cierto? Ya la saben ustedes. Pero hay algunos que están equivocados, deben estar pensando que yo voy a decir la felicidad está en el amor, tipo Palito Ortega. ¿Viste? Palito Ortega dice... ¿Cómo es que dice Palito Ortega? ¿Para? Antes nunca estuve así de enamorado. No sé sea, te gusta. No, te equivocaste, Parita Ortega. Le erraste, papito. No, no es sentir amor. Dame una pasadita así, si la escuchas. Una qué? Una pasadita la canción. Si te cae el micrófono. No, no, que no voy a cantar esta canción, era como una improvisación. Bueno, escuchen. ¿Sabes que La felicidad no la da el amor. ¿No? Y mis alumnos, cuando les digo así, quedan los alumnos. Pero profesor de escuela, que Haciendo. no cualquier amor el amor humano no en serio no pues podés ser feliz amando y siendo amado por tu padre, por tu esposa, por tus hijos por tu novia, está muy bien pero no te termines de hacer qué error pretender que un ser humano te sacie, no lo hagas no lo hace el dinero, no lo hace el placer no lo hace la fama, pero tampoco lo hace el amor humano y todos los que estamos acá debemos haber hecho la prueba algún día de haber probado que un amor humano no sacie. sabes qué? El amor humano no te puede saciar. Porque no fuiste creado para un amor humano. Fuiste creado para ser saciado por un amor divino. La mayoría no lo acepta esto. Y se conforma con la migaja de ser feliz con el amor humano. sabes cuál es el problema del amor humano? Un día te pueden amar y otro día te pueden dejar de amar. Y si vos has puesto tu vida, tu confianza, tu expectativa en el amor humano, un día te puede suicidar como pasa muchas veces. Jóvenes, yo veo tantos jóvenes que se deprimen, pero mal se amargan porque dejaron de mirarlo, porque lo dejaron de amar. Es que has puesto tu corazón, vos tenés que eh, estar expectante de ser amado y amar, pero es que esa no es la, la plena felicidad. Te hace feliz, sin duda a dudas pero no está la plena felicidad. El amor humano no lo puede lograr, ningún tipo, ni el del hijo, porque hay madres que dice ay, cuando tengo un hijo eso me va a hacer mí. No, no te equivoques te vas a dar cuenta que detrás de eso todavía hay un vacío ahí en tu alma. ¿Y qué cuál es la solución entonces, profe Cudero? Es que somos cuerpo, alma. El cuerpo, el, el el amor humano entra dentro del alma, ¿eh? Y somos espíritu. Entonces, hemos sido creados con un huequito ahí llamado espíritu, y hasta que no seas hacia el espíritu no vamos a tener paz. Dice San Agustín, hemos sido creados para ti, Señor, y nuestro corazón permanece inquieto, está hablando del de espíritu ahí San Agustín mientras no descansa en ti. Hasta tanto y en cuanto no tengamos un encuentro personal con el amor de Dios, no tenemos esa paz y, esa, y ese gozo. sí Entonces, la mayoría de los seres humanos pasamos por esta vida sin experimentar eso. ¡Qué pena eso! Y nos vamos siendo me, mediocremente felices. Porque una persona que tiene dinero, que tiene fama, que tiene... Eh, placeres y que tiene una mujer o un hombre y es feliz y se ama, tiene amor, eh, afectos ordenados y todo eso, es feliz. Pero el Señor no quiere que seamos felices. ¿Qué dice, escudero? Dios no quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos plenamente felices. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso solamente se logra con los siguientes. Vamos. Así que le tengo una repitación. Este aprendí de ti que no hace falta más que saber de tu amor para encontrar felicidad o sea que te pueden faltar todo lo demás, mira, placer fama eh, dinero y amor humano, Palito Ortega pero ¿sabes qué? si lo tenés al Señor Jesús por Dios que podés ser plenamente feliz ¿amén? cante conmigo a ver si le sale, voy hacer palmas aprendí que no hace falta más. Se falta más Dígalo con fuerza ¿Por solamente Dios nos puede decir lo que valemos? No solo del amor de Dios es lo que nos bendice y nos hace felices, sino saber cuánto valemos para Dios. La mayoría de nosotros le vivimos pidiendo opinión sobre quiénes somos y cuánto valemos a la gente, qué error que cometemos. Le pedimos a la gente que nos diga lo que valemos. Nos ponemos un cartelito acá que dice, invisible, ¿no? No vaya a pensar que es visible. Pero un cartel invisible que dice, ¿cuánto valgo para vos? Y por ahí te cruzaba uno que dice, para mí eso es todo el oro del mundo. Ah, pero te encontrás otro que dice, para mí eso es un tarado enfermo del cerebro. Oh, y nos deprimimos, porque vos estás poniendo la expectativa de lo que valés en otra persona. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? Óigame, vengo de parte de Dios desde Córdoba a decirte, basta de escuchar la voz de los cerdos. La voz de las ranas, la voz de las personas que te viven diciendo, definiendo lo que vos sos. Nadie puede, nadie tiene ese poder. Nadie puede decirte lo que vos valés. O sea, ninguna otra persona, ni tu mamá, ni tu papá, por más que te conozcan, pueden decirte lo que valés. Ni siquiera vos mismo podés decírtelo a vos. Hay gente que dice, bueno, sí, es verdad, profe. Ninguna persona me puede decir, yo sé lo que valgo. Yo defino lo que valgo. Mentiras, tampoco es un engaño satánico, vos tampoco. Porque un día te mirás al espejo, te levantás y te mirás al espejo y así qué horrible, mira la cara que te estos ojos de Homero Simpson. Pero mirá vos la nariz, pero bebé, pero ¿por qué? Y le echó un gallo así al espejo. Perdón, escupí, bueno. Y te vas y volvés a los cinco minutos y limpias el espejo, es el mismo el espejo, no se movió el espejo. Y te miras de nuevo y decís, para tan feo no soy, ¿eh? Epa. Y empezás a la lengüetear el espejo. Empezás a darle beso al espejo. Que te vuelve loco y ¿cómo puede ser si en cinco minutos cambia la opinión? Claro que sí, hermano. En cinco minutos puede cambiar la opinión. Nunca fueron con una mujer a hacer compra. <risa> Compraron los varones acá, la aguanta los varones antes que me pegue las chicas acá. ¿Qué te parece este vestido, mi amor? Te queda bueno, mi amor. Lo decís con promiso, ¿no? Yo me veo una vaca. No, mi amor. Sí, me queda feo. ¿Por qué decís eso? ¿Cómo te va ¿Cómo vas a decir con una vaca? Sí. mira qué asqueroso. Me pongo otro. Después de 17 vestidos. ¿Este? No, mi amor. Ese te queda perfecto mentiroso que sos, yo sé que no te gusta ninguno de los vestidos, porque yo no te gusto. No me va a Si sos una princesita. ¿En serio? Sí. ¡Ah, qué lindo! Y vos ves que van cambiando los estados de ánimo. ¿Pero por qué? Porque es tan expectante de que uno le diga algo lindo y se deprimen cuando vos le decís algo feo. ¡Qué feo! ¡Qué infierno! Depender de la opinión de los otros, porque aún los que más te aman un día te pueden decir algo feo. Tus papás te dicen... Por ahí te hablan con la vocecita, y te dicen, tengo 20 años, mamá, deja de hablar, mamá. ¿Qué estás diciendo, mamá? No seas ridícula. Y a los cinco minutos, estaban limpiando el piso tu mamá. Es la misma mamá, pero hace cinco, hace cinco minutos estaba romántica. Y vos entraste después, y justo estaba limpiando el piso, y vos eh, pisaste todo así. La misma mujer, de pronto, le agarra un brote así. ¿Qué haces? ¡Uhhh! ¡Sos un hijo de... Rebelde, igual que tu padre! ¡Uhhh! Y la misma persona que te estaba hablando con una voz estúpida hace un rato, ahora te está sepultando en el infierno. Si vos vas a depender de tu mamá, te va a deprimir mal, papit Si vos vas a depender de tu esposo, de tu novia, tu esposo un día se levanta y dice, mi vida, bebé, qué hermosa que sos. Y al rato se le cruzaron los pajaritos y le dijeron, ¡hipopótamo! ¿Qué te va a suicidar? No podés vivir así con altibajos. sabe por qué solamente Dios te puede decir lo que valés y lo que sos? Solamente Dios lo puede decir. ¿Por qué? A ver, ¿por qué me dice mi alumno? ¿Por qué? Porque tengo unos alumnos atrevidos, así ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él nos ha creado Si yo tuviera una computadora Imagínense que tengo una computadora Y hay una tecla que no sé para qué funciona ¿No es cierto? Usted imagínense que yo agarre un cuchillo O un martillo así Tecla estúpida, ¿para qué estás acá? ¡Pum, pum, pum! O saco así con un cuchillo, así con un destornillador ¡Tacla, saco la tecla! ¿Usted qué me dirían? ¿Que yo no soy normal o no? ¿Cómo va a sacar? ¿Qué me dirían ustedes? Maestro Escudero, para un poquito. ¿Qué es psicópata? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le va a pegar a, a la computadora porque no sabe para qué funciona? ¡No sé para qué funciona la tecla! Pero no, tan loco, papito. Anda, ¿A quién tendría que ir yo a buscar? Ponele, le pregunto a alguno de ustedes y usted no, la verdad que no, hay una computadora china que no sé. ¿Qué me dirían ustedes que haga? ¿Que vaya a dónde? Al técnico. Y el técnico me dice, no sé. ¿Qué hago entonces? Si no sé, tampoco sabe el técnico. ¿Qué hago? ¡Al manual! ¡Ja, <risa> al manual de instrucciones porque en el manual de instrucciones el chino que la hizo, puso ahí, ¿para qué sirve la tecla? Entonces, voy y busco, ah, mira vos, es una tecla que servía mucho para tal cosa. Entonces, descubro para qué está. Lo mismo pasa con nuestra vida. No le podemos pedir opinión a cualquiera, sino al que nos fabricó. Y el que nos fabricó, ha dejado un manual de instrucción que se llama la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice, ¿para qué estamos en este mundo? La palabra de Dios dice, eres mi hijo, eres mi príncipe, Sos lo mejor que yo he creado. Te vas a hartar de encontrar frases como Isaías 43, 1 al 5. Tú eres muy valioso para mí. Eres importante. Por ti entregaría pueblo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Bueno, en mi caso no se cumplió esa palabra porque mira cómo quedé. Te amo, dice la palabra de Dios. Un Dios baboso tenemos, un Dios enamorado. Y sabe lo que valemos. Si Dios habló y Dios opina eso, ¿qué tenemos que hacernos? ponernos, deprimirnos porque viene alguien nos dice, estúpido, enfermo del cerebro. pues cuando tenés el amor de Dios en tu corazón, tenés un filtro, un filtro, sos inmune, te entra por acá la palabra, y es más, para los que tenemos el amor de Dios, los insultos se convierten en una usina dentro nuestro y, y se convierte como en un halago. Cuando viene alguien te insulta y dice, estúpido, vos le decís, ay, oh, gracias. Si sos un enfermo. Qué bonito, nunca me dijeron algo tan dulce. ¿Qué le pasa este loco? Usted tiene que... <risa> Haga eso, mire. Te voy a contar un cuentito, ya, ya se me fue la preg. Escucha, nada que ver con lo que tenía que hacer. Nada que ver con lo que tenía que hacer. Bueno, escuche. Iban unas ranas. Por el bosque, una ranita. Y de pronto dos de ellas se caen en un pozo. Y empiezan... Eh, loco, eh", un pozo así como esto, así, una cosa así. Y querían salir, viste, no podían, no podía Y las otras de arriba, ¡vamos muchacha ¡Ustedes pueden! ¡Insistan! ¡Vamos! ¡Vamos! Y las otras, ya, vamos, vamos. Y empezó a pasar los minutos, los minutos, las horas. Y empezó a ese como ahora acá en Mendoza. Y la rana de arriba y dice, che, mírala las de abajo, están recansadas. No van a poder. Y, dice, ¿Y qué hacemos? Y le digamos que, la desalentemos, le digamos que ya está te parecen y sí mira ya viene la noche no van a salir nunca de ahí tenés razón empecemos a decirle que basta chicas basta están jugadas se van a morir y una de ellas seguía así como que no escuchaba lo que estaban diciendo y, sabía, y la otra en serio chica sí se van a morir bueno y se tiró una ahí, se tiró se echó a morir y la otra seguía y las otras de arriba cabezona deja de luchar te va a morir no te da problema, no siga insistiendo, no vas a salir de ahí. Y la otra, cuando más le decían le gritaban, más se ponía loca. Y se esforzaba por salir. Entonces dicen, la de arriba, ¿qué hacemos con esta cabeza dura Y no sé, y vamos a tener que tirarle tierra a ese. ¿Te parece? Y sí, la sepultemos. Se dan vuelta ya empiezan como los perros. Empiezan a tirar tierra y al ratito, la, salen las ranas así con todo. ¿qué hace la rana acá? la otra sepulta tirada ahí enterrada esa muerta ya hace rato y la otra sale así dice ¿qué haces acá? dice si te estábamos desalentando para que no sigas ¡ah! ustedes me estaban desalentando lo que pasa que yo soy media sorda yo pensé que ustedes me estaban alentando veía que hacían así, yo pensé que me decían seguí pero dice te estuvimos tirando tierra para que te des cuenta que no queremos que sigas viviendo y dice ¡ah! yo pensé que la tierra me la tiraban para que para hacerme de tobogán y yo podré saltar dice enseñanza. No escuches la voz de las ranas. Y cuando la rana te diga vas a morir, vos tenés que tomarlo como si te está diciendo vas a vivir. Y cuando te tiren tierra, aprovecha para llegar más alto. Porque te voy a decir una cosa, los críticos siempre van a estar en tu vida, jóvenes. Siempre van a estar las personas que dicen, sos un enfermo del cerebro. Y vos eso lo transformas dentro tuyo, el Espíritu Santo. Y viene y dice, "No te da la cabeza. Que te pare, que voy a ser como Einstein." ¡No! ¡Nunca vas a ser como este! Gracias, qué hermoso. Ya estoy soñando con el premio Nobel. Ya lo estoy soñando. Pero ¿qué Cuando vuelvan a su casa ¿eh? y tengan a esa persona en la familia que siempre tu hermanito, ¿viste que viene? ¡Ay, ya está! Estuve el mormón, ¡eh, eh! Rezándote, ¡eh, eh! Puedo tener que decirle, oh mi bebé! ¡Qué hermoso que sos! <risas> Abrazalo, querelo. Decir gracias por esos halagos. Y no van a entender nada, lo va a hacer que dejen de decirte cosas porque van a decir, no, si le digo, lo aliment alimento, la autoestima de te loco, le estoy insultando y se, y se estimula, ¿qué le pasa? Usted tiene que actuar así, oigan, los críticos van a estar siempre, usted no pierda tiempo con los críticos, ¿sabes qué? invierta tiempo con la gente que lo bendice. Hoy día quiero decirte algo en este retiro, quiero que vuelvas a tu lugar de origen y cortes con esas amistades que te deprimen, que esas amistades que te dicen estupideces, que si no, cortalas. Cortá con esas cosas. empieza a juntarte con gente que te bendiga, con gente que te potencie, con gente que te levante la autoestima, con gente que vos le decís, che, vos sabés qué, estuve en la prédica de escudero y me motivó, y sabés qué, es que ahora quiero ser empresario, y, y, y qué sé yo, y, y, y juntarte con alguien que te cuando vos le cuentes eso te diga, vamos todavía, yo sé, yo, yo yo voy a invertir por vos, yo voy a estar con vos, yo estoy ahí, yo creo en vos. No te junte con los tarados esos. Dices, ¡Ah! Esa gente que te deprime, ¿viste? que vos le, vos le contás un sueño y te lo tira abajo. Ustedes júntense con gente que le bendiga. Haga como Jesús, no perdía tiempo con los estúpidos. Ustedes han, han leído en la Biblia, cuando lo llevaron ante el sumo sacerdote, Jesús, la noche de la última cena, lo llevaron para ser juzgado, y dice que se paró al frente del sumo sacerdote, no quiero leerles la Biblia para que no perder tiempo, pero esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Dice que lo llevan a Jesús, y lo ponen al frente de Caifás, y le pregunta Caifás, dice, Jesús, ¿de qué te acusan? Y Jesús, ¿de Dice que no hablaba, no le respondía nada. No me hablas a mí, no sabes quién soy. Llévenselo de acá está enfermo, le dice. Bueno, no lo dice así la Biblia, pero... Se lo llevan a Poncio Pilato. Poncio Pilato, empieza a cuestionarle. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y Jesús. Y le pegaban trompada para que hable y no hablaba. Llévenselo a Herodes, dice. No tengo nada que ver con este tipo. Se lo llevan a Herodes. En, el, en la película La pasión de Mel Gibson aparece cuando está con Herodes, que hay un tigre de bengala blanco y está Herodes parece un tipo gay, así medio amanejado, así medio raro. Y está Jesús así parado y, y está Herodes y le da vuelta. Esto está en, en, es evangélico, esto está en el evangelio, en la Biblia. Empieza a darle vuelta a Herodes y le dice, y le empieza a hablar así, ¿no me hablas a mí? Y Jesús dice, Sabes qué? No le hablaba a esa gente estúpida. Jesús no perdía el tiempo hablando con los críticos. No tenemos que perder el tiempo, vos y yo tampoco, con esa gente. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuánto tiempo invertimos en tratar de mantener una buena imagen ante gente que nos critican Nos dicen algo y dicen, para, para, yo, explícame por qué no me querés. Ay, dale, decime, dame un motivo, no voy a parar hasta que no me digas. ¿Por qué haces esa estupidez? No tenés que andar de, dando en, de, explicaciones a todo el mundo y, a, y tratando de querer a todo el mundo, no le vas a poder querer nunca a todo el mundo. Un día escuché un predicador que decía que estuvo predicando así como yo estoy predicando ahora y después de predicar una mujer le escribió un mail y le puso, "Nunca en mi vida escuché una prédica tan deprimente. Usted me parece satánico." Este y empezó a hacerle un montón de cosas. Este lo que dijo acá es mentira por esto, usted es esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto un montón de de cosas horribles. Y él dice que se pasó dos horas y media escribiéndole un mail eterno, así largo, largo, largo, respondiéndole una a una todas las cosas a la mujer esta, punto por punto, detalle por detalle. Y dice que eran las dos y media de la mañana y estaba al frente de la computadora y el tipo agarre y dice, se acuerda de algo, dice, ¿qué estoy haciendo acá? Dos media de la mañana escribiéndole un mail a una viejita, dice, nunca en toda mi vida invertí ni siquiera 20 minutos para escribirle a mi mamá, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a la gente que me ama, una cartita miserable. Y hace dos horas y media que estoy respondiéndole una una crítica a una viejita que no me conoce. ¿Qué hago? Y cerró la computadora y se fue a dormir amargado. No tenemos que estar perdiendo el tiempo con esa gente. No vale la pena gastar saliva ni siquiera para andar defendiéndote. Que hable no uy, bueno, que hablen, tranquilo. Si la gente va a hablar, si Jesús fue clavado en esa cruz, cuanto más voy y yo vamos a ser perseguidos y atacados? Y no van a decir, bueno, y que digan lo que digan, hermano. Pero invertí. Hay líderes, le hablo a los líderes que están acá. ¿Cuánto tiempo invertí en los tipos que te restan en la comunidad? Las ovejitas que hay que cuidarlas. No, papito, a las ovejitas hay que ir a buscarla Y una vez que están acá, vos le das la palabra de Dios, vos lo alimentas. si te revelan. Enfócate en los que están bien, ¿me entendé Enfócate en las personas que construyen. Porque lo que vos y yo hacemos como líderes a veces es cuidar a estas ovejas que están bien por dedicarle tanto tiempo a los críticos. Ay, no, para, para, que no quiero que se me vaya. Así que vení, vamos a tomar un café, y hablemos, y hablemos. Invertí tiempo en gente estúpida, en gente que no suma, en gente que resta. Así que dejá de lado eso. ¿En serio? Mirá lo que está diciendo el predicador. Claro que sí. Te estoy diciendo que potencias a las, a, las, a las bendiciones que tenés ahí. Porque esos locos que le estás dejando de lado se te van ahí también. Y un día te vas a quedar sin el pan y sin la torta. Así que potencia a los a los que bendicen, a los que tienen algo de bendición en su vida para tu vida. ¿Me entendés? Y empezá a dejar amistades. ¿Me Porque es, es verdad ese dicho, creo yo, que dice, dime con quién andas y te diré. Porque las amistades malas corrompen las buenas costumbres. Eso es un, un, un proverbio. Las amistades malas corrompen las buenas costumbres. Tenía un amigo por ahí que a lo mejor el tipo es maleducado, habla bien, habla siempre mal. Tarde o temprano se te va a pegar eso. Se te va a pegar. ¿En serio? Claro, se te va a pegar. Se nos pegan las costumbres de nuestros amigos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evangelizarle lo justo y necesario. Y después de eso, ya está, papito. Empezá a juntarte con gente que bendiga tu vida, con gente que levante tu vida, con gente que potencie tu vida. A veces nuestros familiares, inclusive, tenemos que alejar, tomar un poquito de distancia, porque son los primeros que no entienden nuestro llamado. Son los primeros que atacan nuestras motivaciones. Vos volvés de aquí le decís, ¿sabes qué, mamá? He decidido ser predicador. <risa> Predicá, pero si vos no sabés, hace nada. Aparte todos los pecados que tenés. Y vos agarrás y haces así, mm, no tenés razón, no voy a ser predicado. No podés, papito, anda que hoy Dios te levanta con una palabra y mañana viene un cualquier tarado y te dice, pero vos, estás loco, vos, ¿qué vas a hacer vos? Dejá de escuchar la voz de las ranas, ¿amén? Muy bien, voy a pasar a la última parte de, la, de lo que quiero predicar hoy, eh, que está en el Evangelio de Lucas, cuando dice así, escuchen. Hasta ahora hemos visto la, eh, el cementerio del corazón y, ¿qué más? Y el país lejano. Ahora voy a hablar de, de las últimas partes. Dicen, cuando gastó todo, una, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a tener necesidad. Diga conmigo, escasez y necesidad. Cuando estás en el país lejano, tenés escasez y necesidad. Entonces, fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a su campo a cuidar cerdos y acá se pone linda la historia el tipo era un príncipe el tipo era un tipo que se levantaba a las dos y media del mediodía iba a buscar eh, no tenía que ir a buscar trabajo hacía un chasquido de dedo venían la sirvienta lo servían le daban lo que querían comía se costaba una siestita de dos horas Salía, jugaba al golf. <risa> era un príncipe, era el hijo de un rey. Así que la pasaba muy bien. Pero un día, gastó todo lo que tenía y se quedó sin plata. Y estaba en un país. Y en un país lejano, nadie sabe que vos sos príncipe. ¿Quién te juna? Entonces él iba y decía, óigame señorita, sírvame. ¿Quién sos? Gil. ¿Cómo quién sos, Gil? Soy el príncipe <risa> ¿Quién? Ah, enfermo, págame si querés. No tengo dinero. Bueno, trabaja. ¿Y de qué voy a trabajar? No sé qué sabés hacer. Eh, o sea, no sé sea, cómo ¿sabés barrer? O sea, o, sea, <ríe> o sea, así como barrer, así barrer, no, pero nunca agarré un escobo. ¿Sabés planchar? No, exactamente no. ¿Qué sabés hacer? ¿La cama? No. Bueno, entonces no puedes trabajar acá. anda a buscar otro labor. Iba a otro lugar. Maestro, tiene trabajo para mí? ¿Quién sos vos? El príncipe. No te juro. ¿Tenés un currículum? No. ¿Alguna vez trabajaste de algo? No. ¿Sabés trabajar con ladrillos? ¿Sabés para albañilería o algo? Así como, así, no. ¿Sabés hacer algo? No tengo nada para vos. Entonces fue, al principio el tipo fue a las oficinas. Eh, maestro, hay un euro para mí, quiero trabajar de oficinista cinco ahorita nomás y cobrar ocho mil pesos nomás. Ajá. ¿Por qué? Es porque soy el príncipe de Westphalus en Ajá, no. No tengo nada para vos. Entonces fue después bajando de categoría hasta que finalmente terminó cuidando cerdos. ¿Sabes por qué da este detalle Jesús? Porque el cerdo era el animal más asqueroso que existía en la cultura de Israel. Tocar un cerdo, para que ustedes se hagan una idea, equivalía a estar una semana entera haciendo fritos de purificación. Porque el cerdo era un animal endemoniado. Al día de hoy, voy invitás a un judío a comer cerdo, te saca la estaca y te la clava acá, mamá. Nunca en la vida te va a comer un cerdo, al día de hoy. Pero en la época de Jesús, hace dos mil años atrás, el cerdo era un, un, un animal prácticamente endemoniado. Ir a cuidar cerdo para el hijo pródigo equivale, según lo que está diciendo Jesús, a que terminó haciendo lo peor de lo peor. Lo peor. Eso que te da asco. No sé qué... A ver, vamos a poner un ejemplo acá. Que te manden al zoológico a limpiar los parásitos de la caca del rinoceronte. ¡Oh! <risa> limpiar el sarro de los camellos del zoológico. Chiqui, chiqui, chiqui. Abra la boquita, camello, a ver el sarro... Porque una cosa así asquerosa, que tenga manos así en la, en la cacona de, la, de los animales. Así. Algo así es lo que le mandó, lo que tuvo que ir a trabajar. Dice que tuvo que ir a cuidar a los cerdos. O sea, no era tocarlos solamente los chanchos. Era limpiarlos, ¿me entendés? Lavarlos. Limpiarlos por todos lados. Para como si hay un animal sucio es el chancho. Yo me acuerdo que yo predico esto hace como 16 años, no, 15, 14 años que predico esta parábola. Y vos sabés que siempre hablaba de los chanchos, los chanchos, hasta que un día dije, para estoy hablando de la boca para afuera, porque nunca vi un chancho en serio. Así que me tomé, un día estaba misionando en una montaña allá en Córdoba, en una zona llamada Los Gigantes, y agarré y me fui, tomé un tiempo, se paré una tarde y me fui a analizar, tipo así Animal Planet, tipo Discovery Channel, me fui a analizar un chanchito. Le digo a la señora, señora, tenéis un chancho, hay un chancho negrito. Y le digo, señora, ¿me deja ver un, un ratito su chancho? Sí, sí, cómo no. Una señora que me quiere mucho a mí. Y me dice, sí, Sebastián. Le dice, anda tranquilo, míralo todo lo que quiera. Y me senté a analizarlo. Vos sabés que había asfalto, arena, tierra, barro y lodo. ¿Dónde estaba el chancho? En el lodo, en el lugar más asqueroso. Y le digo, "¿Cómo lo lava usted, señora?" Y dice, "No, yo generalmente le, no lo lavo nunca", dice, porque eh, no no dura ni cinco segundos. Pero por ahí le tira una manguereada, así como cuando lo veo muy muy muy hediondo. Ajá, ah, le digo, "Bueno, me deja." Le digo, "Sí, agarre la manguera." Un balde de agua, sálo, le lava. Puse que el chacho se levantó así, parece como que me estaba relajando. Me miró así y decía, "En eh, el lava mígil." Se sacó así, se tiró de nuevo al lodo. Y se tiró así. Como diciendo, toma, que me a mí. <risa> y ahí te das cuenta, vos, no puede estar limpio el chancho. A él le gusta tazos, le gusta. Por eso cuando uno está comiendo así, te, te la mayonesa acá te dicen, ¡eh, chancho, no seas chancho! Y le gustaba así, tipo Homero Simpson. Te dicen chancho, porque el chancho es así, un animal adiondo, así asqueroso. Ahora, vos sabés que Jesús dice en el Evangelio, dice que el tipo este tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos. Ay, Dios mío, esto es muy fuerte. Dice, tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos. Oh, my God, hay un problema muy grande ahí. Porque el cerdo, ¿cómo tenés ganas de tener comer la comida de un cerdo? Tenés que tener mucho hambre, para, tenés que estar desesperado de hambre para tener ganas de comer la comida de un cerdo. Esa tarde me acuerdo que le digo a la mujer, señora, ¿qué come su, su chancho? ¿Cualquier cosa? Me dice. Yeah. Calle, yeah. Ah, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Sí. El tacho de basura se lo tirás entero y lo come entero. Ah. O sea, si yo le tiro, le digo, a ver, yo le tiro el tacho de basura así con papel higiénico, cada cara de mandarina, comida podrida, con la mosca dando vueltas alrededor, de, se lo tiro y se lo come. ¿Sí? ¿Hace la prueba, me dice? Nah. ¿Sí? Nah. Agarré el tacho de basura. al frente del chancho. Se paró el chancho. Es increíble lo que yo vi. Yo tengo un perrito, que no es un perrito, es un cocodrilo disfrazado, no sé dónde tiene cierre. Todavía no le encontramos el cierre con mi mujer. Pero, también de modo, vos sé que los perros normales comen los sillones, te comen una pantufla. Este loco te come la pared. Te juro, me ha hecho un hueco en la pared. Es desgraciado, tengo que irme de la casa y tengo que ahora cambiar, revocar. Yo tenía que pintar, nomás. ahora tengo que revocar porque corta, saca pedazos, así toc, toc, toc. Come los muebles, se los come, se los devora, los muebles, las sillas, le faltan parte Come, bueno, increíble. Una, una Biblia, me comió una parte de la Biblia y no la ¿la comió? O sea, una vez que me, le buscaba de dónde está la parte, ¿se la comió? Bueno, es un perro santo. Dice que se devora la Biblia, dice el profeta Jeremías. Mi perrito también. <risa> bueno, yo tengo un perrito que así, enfermo como es, vos le tirás un doggy y le tirás un poquito de carne y tiene discernimiento de comida. él No es tonto, hace así saca el doggy, chuc, se manda la carne. Bole tira doggy con piedra, saca la piedra, se come el doggy. ¿Me entendés? Tiene olfato y discernimiento de comida. ¿El chancho no? Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo vi con mis propios ojos. Toda la comida asquerosa junta ahí, agarró el loco el chancho así. Come, descubrí que come con tres partes, un poco con la boca, otro con la nariz y otro con los ojos. Los papeles higiénico entrando, olé, las cáscaras de mandarina y todo. En ningún momento escupió algo y dijo, oh, oh qué feo esto. Oh, oh, oh. Qué Dios, increíble, el chancho, digo ¿dónde le entra? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo no va a oler lo que la comida podrida? Y no chocho, el chancho. Con tierra, con barro, con lodo, y se lo trago lo mismo. Yo me puse a pensar ese día, seriamente, qué problema grande sería tener ganas de comer la comida de este tipo, de este tipo, de este chancho. Hay que tener mucho hambre para tener ganas de comer la comida de un chancho, ¿me entendés? Tenés que estar destruido ya de hambre para tener ganas de comer la comida de un chancho. Pero Jesús da un dato más. Dice, ¿usted creen que está en la palabra de Dios esto para no tener que agarrar la Biblia? ¿Creen o no creen? Si no, agarran la Biblia. Dice que Jesús tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Tenía ganas de comer la comida que le daban a los cerdos y nadie se las daba. Quiere decir, una cosa es tener ganas de comer y otra cosa es que no te la den. Ser un mendigo. Yo me lo imagino arrodillado al frente de los chanchos. Chanchito. Y el chancho lo mira desde arriba y le dice, oin, oin, no te piensas en nada. Ahora, pequeño problema ahí en esta parte del relato. El problema no es el chancho, el problema es del que le da de comer. El chancho está parado, está haciendo lo que tiene que hacer, comer tranquilo. El que está arrodillado de es la persona. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decirle? Vos y yo le damos un lugar al chancho que no le corresponde. Vos colocás una persona en un lugar inadecuado. Por eso quiero decirte algo. El hijo pródigo en esta estación, cuando está ahí frente del chancho, se ha olvidado hace mucho tiempo que se ha olvidado quién es y cuánto vale. Se ha olvidado que es el hijo de, de un rey. Se ha olvidado que es un príncipe. Por eso estás arrodillado frente de un chancho. Cuando vos te olvidas quién sos, cuando vos te olvidas de cuánto valés, empezás a mendigar a los chanchos. Y los chanchos puede ser tu novio, tu novia, tu papá, tu mamá. Te voy a dar, porque hay alguien acá que necesita este mensaje en esta tarde. Dios me dice que te diga, "Dejá de mendigar cariño. Dejá de mendigar afecto, porque hay un Dios que le sobran los afectos, y vos estás mendigando a una persona, ay, mandame un mensajito de texto, ¿por qué no me escribís en Facebook? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué cuando yo te hablo no me miras? ¿Por qué esto? Y cuestionamos, y estamos llorando eternamente a aquel que se fue con la otra, y nos tiramos abajo, y le estamos dando un lugar inadecuado a la persona. Jóvenes que se suicidan, porque idolatran a una persona, Gente linda, cuando la Biblia dice ama a Dios sobre todas las cosas, ¿sabes por qué dice amar a Dios sobre todas las cosas? Un alumno mío un día viene y me dice, profe, en una clase fue, estábamos en una clase y levanta la mano y dice, profe, yo tengo que hacer una pregunta a usted. Sí, decime, le digo. ¿Por qué Dios quiere que lo amemos sobre todas las cosas a él? Que todos los hombres lo amemos sobre todas las cosas, dice. ¿Qué tiene problema de autoestima, me dice? ¿Chan? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Y sí, dice, piénselo bien, profe. Si estuviera sano de autoestima, como usted predica siempre, ¿eh? no le haría falta anda pidiendo que todo el mundo lo ame. Y yo, yo, me callo una flecha y digo, tienes razón. Y empecé a pensarlo, para, dame un segundo que lo analice. Y le digo, vení, mi amor, vení. Lo llamé, pasó al frente, del... Pasó así loco, así. Oh, oh, oh. Acabo de descubriendo una... que se sentía Darwin, así. Acabo de descubriendo una teoría, yo tiene problema de autoestima, así paso. Venir y le digo, "Puse que lo que has dicho es una de las preguntas más inteligentes que me han hecho en la vida." ¿Por qué Dios plan? Mira qué bueno, porque ninguno se plantea esas cosas, son el primer alumno y el loco estaba así. Pero estás perdidamente equivocado, le digo. Perdidamente equivocado. Yo te voy a explicar una cosa, le digo. Dios es la fuente. Del amor él es el creador del amor él dice en la biblia que es el amor mira si va a necesitar de vos él es como si fuera una un océano y vos sos una oji, una gotita de agua de una hoja que cae así ¡Tuc! imagínate si dios va a necesitar tu gotita si él es el océano pacífico papito necesita tu gotita no es que él tenga problema de autoestima sabes por qué dios nos pide que lo amemos sobre todas las cosas ¿Por qué, profe, me dice? Porque vos necesitás, vos y yo necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando lo amamos a Dios sobre todas las cosas, todas las demás personas las amamos bien. Podemos amar bien a mi mamá, a mi papá, a mi novio, sanamente, ordenadamente. A mis amigos, a mi perrito, a mi celular. ¿Qué pasa cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas? Ponemos en el lugar de Dios cosas que no lo, que no lo merecen. Entonces, ahí ponemos al novio y a la novia. Cuando tu novia te deja, cuando te, de, te fueron infiel, cuando tu marido se fue, cuando tu esposa dejó de quererte, y nos deprimimos y nos metemos en un mar de depresión. Gente que hace terapia hace años para superar una crisis de ese tipo, porque alguien me abandonó, porque alguien me dejó. Gente que pone el perro en el primer lugar de su vida. Cuando se te muere el perro, se acabó mi vida. Gente que pone en el celular Se le pierde el celular, se le sacó así para mandar un mensaje Se le cayó en el inodoro ¡No! Una cosa así como que se deprimió Gente fanática de la computadora Un día se cortó la luz Se quieren morir Porque se cortó la luz No tengo ni internet, ni tele No tengo nada Me muero Porque tu Dios ha sido eso Cuando vos tenés un Dios de esa manera Ese Dios te va a fallar sí o sí un día Por eso quiero invitarte en esta tarde en el nombre de Dios, que pongas en su lugar adecuado a Dios. Cuando vos lo pones ahí, te lo aseguro esta tarde, vas a amar correctamente a tu novio, a tu novia, como debe ser. Hay gente que tiene, oh, yo buchucho, melosos así, se quieren ve todo el día, no puedo no estar vení abrázame, bésame, nos convertimos en novios ovejas. Abrázame, mímame, bésame, cuida a mí, escúchame. Oh my God. <risa> Voy a terminar esta parte cuando no un testimonio y me voy. No, no me voy a ningún lado, me tengo que quedar hasta mañana. Escuche. <risa> eh, hace 10 años atrás, 10 años, 12 años atrás, tenía 18 años y yo empecé a caminar en la presencia de Dios desde que lo conocí a Dios a los 15. Es increíble cómo cambió. Usted viera el niño que yo era cuando era chico. Era así tontito, pero deforme del cerebro era. Yo lo miro al niño que fui y digo, "Wow, qué impactante de tonto que era." Porque andaba así, me movía así con un pañuelito, no jugaba con ningún amigo, autoestima destruida. Me gustaban las chicas, pero yo decía, "No, esta que me va a dar bola y Que si antes se buscaba siempre la más fea. Dice que tenía pelo en la pelo en la pierna. Que jugaba al fútbol, viste, de, ¡Ah, se cachao." Y esa me cortaba el rostro. Así que imagínate, para cómo yo era del tipo, ¿qué dejo ahí conmigo? <risa> Qué cosa estúpida que era. Y me acuerdo que cuando Dios, lo encuentro a Dios a los 15 años, fue como una especie de, no sé, como una restauración que hizo en mí. Vos vieras lo que pasó en mi vida. De pronto mis compañeros me vieron que, miren esto, tuc, mi frente erguida, mis hombros bien, empecé a caminar como un príncipe, era el Hijo de Dios. Empecé a sonreír, a mirar a la, frente, a la cara, a la gente, a hablar bien. Y una autoestima y empecé a sentirme el Hijo de Dios. Y empecé a mirar una que otra chica bien más linda. Digo, yo puedo estar con esta chica. Y me acuerdo que los 18 años, 3 años después de la terapia de Dios, de sentirme el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, un día aparece en mi vida, entra el grupo, de la, estamos en un grupo, yo estaba tocando la guitarra una tarde, y entra una chica así impactante, una rubia hermosa. Se está grabando esto, ¿no? No era tan hermosa. Bueno, una chica. Bueno, una chica muy linda, parecida a Britney Spears, una rubia hermosa, así bien, bueno, y entra caminando así. Este, Cecilia se llamaba, me acuerdo. Se llama, todavía no, no la maté. Y me acuerdo que entra la rubia y todos los chicos babosos, así los varones, y yo también. Pero yo la miré y dije, no, no es para mí. Ya está. Entonces, ahí tocando la guitarrita, tranquilo. Y después dije, para, ¿por qué no, escudero? ¿Por qué no? Y empecé a mirar en el espejo, para un poquito. Sí, está bien. A lo mejor Dios no me hizo proporcionar. No soy Brad Pitt, pero ah, algo tengo. Yo me acuerdo que, ¿cómo me motivaba yo a mí mismo? La belleza interior, todo lo puede. Oh, esos consuelos, ¿viste? Por fuera, a lo mejor no soy el galán Pero tengo chamullo Tengo actitud Soy el hijo de Dios Y agarré, así que dije un día Voy a, voy a conquistar dije Y, le, y agarré y fui, le invité a tomar un café Me dijo que no, dije ¿cómo? no importa Soy el hijo de Dios, vuelvo no nuevo Insistí otro cafecito y qué sé yo, y fui y le caí simpático a la suegra y caí así y empecé a chamullar que yo así trabajaba, qué sé yo, y empecé y a ella le empezó a gustar, y yo tenía como una autoestima muy alta. Y ella había salido con chicos facheros, así como, pero de pronto le impactó algo de Escudero. Escudero se sentía el hijo de Dios. Así que un día cuando se descuidó, le robó un, le robé un beso y se convirtió en mi novia. ¡Oh, no sabe lo que! Pero te voy a decir algo, ella se enamoró de mí. Yo sé que a muchos de ustedes no me creen no me creen pero se enamoró y yo me acuerdo que era salir con ella de, de hoy oh, de la mano así era como era una cosa que yo era como, caminaba un metro por encima del piso pero bueno, la gente debe haber mirado esa escena y debe haber dicho ¿qué salió con el mandril a caminar a la calle? la chica, viste claro la miraba la chica, ¿qué hace con este? ¿Viste vos ¿Qué, hace con este ¿qué le vio? bueno y ella no sé qué me vio pero siempre decía la belleza, ¿cómo era que una vez dijeron? Estábamos en una reunión así y uno en broma dijo, "Che, Ceci, eh, ¿qué le viste al loco este? Adelante, mío, el cara duro, ¿qué le viste?" Y dice ella, "Él es una persona muy hermosa por dentro." Vico uh. dice, "Es muy simpático. Oh, es inteligente." Oh, qué feo. Bueno, la cosa que se enamoró, la cosa que yo y yo a medida que iba creciendo en autoestima, Cómo crecía mi autoestima leyendo la palabra de Dios, yendo a misa, orando. Salía de la oración y me era un león así. Entonces iba a hablar con con Cecilia y Cecilia quedaba más enamorada de mí. Así que se fue como enamorando perdidamente. Todo el primer año fue un romance así a los Jackie Show de Titani, ¿viste? Así una casa así increíble. Pero el año y medio de de romance Yo empecé a acercarme cada vez más a Dios y ella comenzó a alejarse más de Dios. Y un día, ella siempre me acompañaba a tocar en la misa de los sábados a la tarde, como esta hora. Hace 10 años atrás, un día ella no fue a misa. Y en ese tiempo me acuerdo que había muchos rumores de amigos míos que me decían, "Se va, mi mamá era fuera primera." Y otros amigos me decían, "Se va, me parece que Cecilia como que no te duele algo acá en la cabeza." No. O sé sea, es quién no le digo? Porque soy el hijo de Dios Aleluya A mí, no Nunca me sería infiel Y menos ella Que está perdidamente enamorada de mí ¡Oh! Escudero Nada ¿eh? Y un día no fue a misa Y yo dije ¿Mm? Qué raro Y agarro y de misa Llamo por teléfono Hola Ceci Sí Seba te habla. Y ella siempre cuando escuchaba mi voz, viste, ponía voz del de gatito de Shrek. Oh, mi amor. Y ese día no me dijo así. Ah, hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Chan? Oh, my God. ¿Estás bien? Le digo. Sí. Y yo sentía que de, de fondo se escuchaba. Y digo, ¿qué haces? Le digo. No, dice, ¿por qué no fuiste a misa? Le digo, me dolía la cabeza. Y se sentía en fondo. Y digo, y se sentía que hablaba gente. Le digo, ¿hay gente en tu casa? Unas amigas, dice. ¿Qué amigas? ¿Qué amigas? Una chica que hace mucho que no veo. Y le digo, y nos vamos a ver esta noche, ¿No? Ella era fanática de verme a mí. Yo le tenía que decir, para no nos veamos tanto. <risa> Aparte yo había hecho un pacto de santidad, de virginidad con ella. O sea, ent entonces teníamos que cuidarnos, no podíamos estar 10 horas. Todo... Entonces nos veíamos dos o tres veces a, a la semana, así pausadamente. Y los sábados era una fija. Y ella me rogaba, dale, nos veamos, salgamos a tal lugar, hagamos tal cosa. Y ese día yo le tenía que rogar, le digo, discúlpame, nos vamos a ver no, esta noche. Si no querés, no hay drama, me dice. Mm. Y le digo, este no, sí, nos veamos, le digo. Y me dice, bueno, si querés venite tipo 11 y media, 11. Mm. Ella siempre me invitaba a cenar los sábados. Así que digo, bueno, cómo no, a esa hora caigo. Bueno, bueno, chao. Cling. Me bañé, me cambié. Y dije, la voy a sorprender, así decir. Si está como un poquito fría, la reconquistaré con mi amor y mi seducción. ¡Ja, Y me fui, en vez de a las 11, dije, la voy a sorprender. Y me fui a las 9 de la noche. Oh, my God. No se ría, porque esto es triste lo que le voy a contar. Iba llegando a la puerta de la casa de ella. Ella tenía unas rejas en la puerta de la casa, un jardincito y la puerta de madera. Cuando estoy llegando así, veo detrás de las rejas sobre la puerta de madera, a Cecilia besándose con un tipo tuve dos impactos el primero fue que se esté besando con un tipo y el segundo fue el tipo con el que se estaba besando no era un amigo mío nada de lo que usted piensa era un tipo extremadamente fachero un gringuito así cama solar una facha un, un loco una facha un, un mercedes b estacionado en la puerta la facha que tenía el gringo hasta a mí me estaba gustando ya <risa> Nah, bueno, lo miré y digo, "Guau, wow, porque yo me empecé a comparar, el problema fue eso, no era que se estaba besando, sino con con el tipo que se estaba besando, digo, ¿cómo voy a competir con este tipo?" Y lo mi los miré, así que la escena esa, ¿viste cuando queda? ¡Chan! ¿Y ahora? Y agarré y qué atiné. Todavía era el hijo de Dios, el príncipe guerrero. Así que agarré y dice así. <coughs> y ella y nomás reaccionó y me ve y quedó dura. Y yo agarré y con altura a la reja se. Hace. Y me fui. Pero me fui esperando, digo, acá mira lo que es vivir en Hollywood. En las novelas esa estúpida argentina. ¿Qué me imaginé yo? Que ella iba a abrirla así con toda las puertas del jardín y iba a venir corriendo. ¡No se va! Y empecé a caminar y no sentí nada. Cric cric cric cric. Y empecé a caminar más lento. Y empecé a contar con los dedos. Acá viene, ahora viene, ahora viene. Uno, dos, tres, cuatro, 587. 500. Y no venía. Y cuando estoy llegando a la esquina, hice una actitud, un gesto, que hoy día, después de 10 años de que pasó esta historia, me doy cuenta que fue el día, fue el momento exacto en el que caí directo al chiquero de los cerdos en la historia del hijo proyo. Porque de pronto me agaché para atarme los cordones. Mentira, no me tenía que atar los cordones. De hecho, ahora es como si me quisiera atar los cordones y esto no tiene cordón. Entonces... Me hice el que me ataba los cordones para ver si venía ella Y en ese momento cuando me agaché para ver si venía ella Me di cuenta que estaba directamente en el chiquero Cuando me paré de ahí, el seba que se pasó, que se paró Era ya un mendigo de los cerdos Me volví a la casa de ella a ver por qué no me había venido a buscar Y ella estaba besándose con el tipo todavía tranquila, ¿eh? como si no hubiera pasado nada Y yo agarré y le dije, y ahí yo ustedes tenían que verme así 10 años atrás, los hombros de mío de tirado para abajo, yo ya estaba hecho un mendigo de golpe, del príncipe al mendigo de cerdos. Y empecé a "Sí, sí, ¿qué hace esa con este chico? Como un estúpido empecé a mendigarle que Y ella sabe que me dijo con mucha altura, "Vos no quisiste darte cuenta hace rato que estoy con él. Y vos no te quisiste dar cuenta." Te mandé a amiga gente que te lo diga te lo hagas saber de alguna manera y no que hiciste problema tuyo yo no quiero estar nunca más con vosmezs pero me hubiera dicho de otra manera y empecé a llorar en las rejas esa y a partir de ahí empezó un periodo de un mes y medio dos entero mendigándole que vuelva conmigo que me quiera le empecé me acuerdo que sabe cuál fue lo peor que hice lo peor que hice es que me enojé con dios y le dije a Dios que Por estar con vos, por ser un santulón, por estar leyendo la Biblia y esas cosas, la perdí. mira con el tipo que está ahora, un tipo que fuma, un tipo que sale los boliches, un tipo que hace tiene cama solar, que tiene plata, que tiene esto. Y mirá qué, qué, qué puede querer de mí, qué sé yo, bla, bla. Y dije, se acabó, voy a dejar de orar. Y me alejé de Dios. Eso fue lo peor que, que yo podía haber hecho en mi vida. Sebastián Escudero sin Dios es como un pez fuera del agua. Y agarré y me alejé de Dios. Y cada día que pasaba fuera de Dios era un día más mendigando los cerdos. Y empecé a humillarme de una manera increíble. Todos los días golpeaba la puerta de la casa. Un día la madre salió y dice, escucho que le dice ella desde el fondo, ¡decile que no estoy! <ríe> y ella, no está, no está, salió. Le digo, pero, Laura, se llama la madre, eh, sí, sí sé que está. Y la gente me hablaba y me decía, deja. Y yo todos los días llamaba por teléfono, no sabe le escribí mil cartas. Y esas cosas que uno hace cuando se vuelve obsesivo. Y te voy a decir lo, lo más fuerte de todo. Acá ustedes me van a odiar con lo que le voy a contar ahora. No me peguen. No me maten. Una tarde, creo que fue la tarde definitiva esa en mi vida. Me hace pasar, me dice, Seba, sí, pásame, dice. Y yo pasé, chocho, y dije, uy, me da una oportunidad, voy a volver. Cuando paso estaba el tipo ahí adentro. Había un sillón, Estaba el tipo sentado ahí, se sentó ella al lado de él y yo sentado en un sillón al lado. Y ella empezó a besarse con el tipo. Y yo ahí. Uh. Yo tendría que haber salido corriendo. Pero ¿sabes qué me pasaba? Me había olvidado que era un príncipe. Me olvidé que era un príncipe. Me creí algo peor que un cerdo. Me puse por debajo como un perrito a la falda de ella esperando que se dé vuelta en algún momento, deje de besar a ese tipo y me mire y me diga algo. Y en un momento dejó de besarlo al tipo y me miró y me dijo algo, Seba, ¿me podrías ir a comprar cigarrillo? Y yo, sí. Y saca la plata de ella y le digo, no, yo te lo pago. Y fui y le compré cigarrillo y le traje así con un chiquito de los mandados. Ese Seba estaba lejos del Seba que ella había visto del que se enamoró ella, pero muy lejos estaba ese Seba, ojeroso de tanto, mi vida se ella se convirtió en el centro de mi vida, mi obsesión más grande, yo no podía dormir, no podía comer, dejé la facultad, me acuerdo, estaba en el primer año de la facultad, ya no hacía nada, vivía solamente por ella. Y me acuerdo que ella agarre cuando le traje la, la etiqueta de cigarrillo me dice, Seba, ¿puedes salir? Y me llevó para afuera de las reja de su casa y me dijo, te voy a pedir un favor, no vuelvas nunca más, no quiero verte más. Y le digo, pero bueno, déjame decirte lo último. Le digo, yo te amo. Y me dice, yo te odio y no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Yo me acuerdo que yo quedé tirado sobre las rejas, ella se, se fue con el tipo este, se fueron. Yo quedé tirado sobre las rejas y empecé a caer suavemente. así Me tuvo que ir a buscar mi hermano, me llevó a mi casa en la moto y... Me tiró en el living y me pateaba como una bolsa de papa y me decía, levántate, Seba, dale. Y yo, no, no, no quería vivir más. Estaba deprimido. Muy bien, a ver. Oh, my God, se pone lindo. Escuchen. Hice lo que hacen muchos de ustedes lo habrán hecho. Se van a reír ahora porque ustedes se van a identificar en esto. Y los que no lo han hecho lo van a hacer algún día. Puse un cassette. Mirá, la época que estoy hablando, 10 años atrás. Un cassette de Luciano Pereira para cortarte las venas, loco. Dios mío. Un compilado de Luciano Pereira. Yo lo quiero mucho, loco, a Luciano Pereira. Te voy a cantar las, algunas de las canciones que cantaba Luciano Pereira en ese tiempo. El cassette tenía unas canciones como para motivarte, ¿viste? Vos querés salir adelante y escuché esos cassettes. Y ahí es como ya, te si tenías ganas de cortarte las venas, ya ahí ya está, te le tomas la decisión. Escuchen, puedo imitarle la voz de Luciano Pereira. Estoy medio mal de la garganta, pero lo voy a imitar lo mismo. No se no se rían porque me van a hacer reír a mí, no puedo cantar. Alguna de las canciones que me levantaron el autoestima de Luciano Pereira en aquel tiempo. Esto está grabado, te quiero mucho Luciano Pereira si escuchas alguna vez esto. Hoy he vuelto solo y qué distinta es la ciudad sin ti. Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz. Y no es lo mismo va sin ti. Siento el invierno penetrándome en la piel. Y tu figura se dibuja en el portal, donde una tarde prometimos no olvidar. Y tú no estás, no volverás. Y no es lo mismo Córdoba sin ti, y no es lo mismo Córdoba sin ti. Una de las canciones Ahí ya te tenés que suicidar El tema número 2 del CD ese Te canto el estribillo nomás Los recuerdos No abrazan ayer era para directamente el tiro Los recuerdos No besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos que tengo de ti, Cecilia, no me sirven de nada si no estás aquí. Tercer tema decidí. Uh -huh. Yo no me maté porque Dios es bueno, mira. Desde que van, desde que tú te has ido. Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener... Y esa voz melosa que te hace lo que te da ganas... ¡Oh! Por no tener tus manos Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor, Cecilia... A invierno, amor, sin ti no tengo nada. Cuarto tema del CD compilado de Luciana Paredes. Escucha. ¿Cómo puedes vivir sin mí? Si yo me muero, porque no te tengo? ¿Cómo no sientes lo que siento yo? Que estoy perdido sin tener tu voz. ¿Cómo, ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir? Por la vida sin sol, renunciando al amor. ¿Cómo puedes vivir, Cecilia, sin mí? Años después que pasó esta crisis, Luciano sacó un nuevo sí Y decía así este CD. Es un maestro, Luciano Pereira, I love you. Escucha. Siento que la vida se me va. Siento que el silencio se apodera más de mí. Siento que llegó la soledad y que no me deja respirar no pereirà. donde tenía que estar y yo volví a caminar por las calles y no me hacía falta buscar una chica eh para saca, para olvidarme viste que hay gente que dice no no me hacía falta no tenía una chica al lado tenía a Jesucristo al lado no te hace falta más nada y un día cuando yo ya era un príncipe y yo ya estaba bien y le había hecho un juramento a Dios Suena el teléfono en mi casa ¿Trim? ¿Trim? Hola Seba, quiero volver con vos. ¿Y sabes qué canción le canté? Obviamente le corté el teléfono y le dije, ya está, ya. Y le corté a Cecilia. Yo estaba en otra historia. ¿Y sabes qué? Yo ya estaba con Dios. ya Y nunca iba a volver ahí. Ya está. Una vez que pasa, se pasa una sola vez por el chiquero. Tiene que ser un loco del cerebro para pasar de nuevo dos veces. Así que no, dije, chao. No, de ninguna manera. Aparte ya no sentía nada. Así que canté. Le can cantaba a mí para mí adentro una canción de alberto plaza <risa> a ver si me acompañan los que la saben Se me fue todo el espíritu santo acá con esta canción bueno, pero... como puedes decir que no ha pasado nada no lo voy a hacer más bajo está muy alto <risa> le ponen algo al mate ustedes acá. como puedes decir que que no ha pasado nada Cecilia Después de todo el dolor Que causaste a mi corazón Yo quise hasta morir Después de tu partida Y ahora vuelves tranquila Después, no me acuerdo cómo sigue la letra Y es que sin ti cada día fue un tormento, cada noche un nuevo intento Por olvidarme de ti, Cecilia Y ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí he llorado al río después de lo que yo he sufrido ahora por fin ahora sabrás lo que me hiciste sufrir porque ahora soy un príncipe, soy el hijo de Dios, no voy a volver al chiquero, corto con el cerdo adiós chancho oin oin Okay. hacemos una oración y terminamos ahí donde está por favor cierren los ojos porque esta historia que yo te contaba de mi vida tiene que ver con tu historia a lo mejor no es una novia o un novio o un ex novio o una ex novio a lo mejor es un hijo al que le estás mendigando a lo mejor es un hermano de comunidad a lo mejor es a un padre a tu jefe a tu líder Dios no te quiere ver ahí en ese lugar No tienes que mendigar Hay gente que te ha destruido la autoestima Y el Señor quiere abrazarte ahora y decirte eres una princesa Y no quiero que vivas sino como eso como mi hija, como mi hijo Basta, basta, basta de mendiga. Tú mereces ser amada, tú mereces ser amado, basta. Yo puedo ver que el Señor se sienta al lado tuyo y te abraza. Y te dice, sé que has sufrido, sé lo que te cuesta. Ya no le mandes más mensajes, dice el Señor espera que te amen si no vuelve esa persona ya está tengo algo mejor para tu vida dice Dios viniste buscando esas respuesta y acá el Señor te está hablando yo soy un mar de amor dice Dios has buscado felicidad en tantos brazos en tantas personas en tantas cosas y te has dado cuenta ya que ni los placeres ni la fama ni los títulos ni las riquezas ni las posesiones ni las personas te pueden hacer feliz ¿por qué no vienes a mí? dice el Señor y me dejas que yo te abrace como en la parábola del hijo pródigo este padre que salió al encuentro de su hijo cuando el hijo venía todo golpeado lleno de olor a cerdo y lo abrazó y lo besó y le puso unos anillos en el dedo una capa de príncipe hizo una gran fiesta dice la Biblia que mataron el ternero gordo Y hizo una gran fiesta porque ese hijo estaba perdido y ha vuelto a dar casa. Esta es la noche que Dios te invita a volver a su casa. Esta es la noche que Dios te invita a volver a sus brazos. Y te dice, ¿por qué buscaste en tantos lugares equivocados? Aún yendo a misa, aún rezando, estabas tan lejos mío, dice Dios. Ahora déjame abrazarte, hijo mío. Yo soy lo que necesitas. Yo soy lo que necesitas. Yo soy el amor de tu vida, dice Dios. Y no te hace falta ser cura o monja para experimentar esto. Para ponerme en el primer lugar de tu vida, vuélveme a amar, dice Dios. Vuélveme a elegir a mí yo te prometo que no vas a sufrir más. Se te van a ir de esos ataques de celos, de posesión, de inseguridad, de autoestima baja, de complejos, de culpas. De sentirte inferior a lo demás, de sentirte un perrito, de sentirte un gusano. De andar mendigando, de, de andar sufriendo porque no te miran, no te hablan, no te llaman, no te abrazan. Se te va a ir la soledad, dice Dios. Solo déjame que te abrace ahora. Solo déjame que te bese. Solo quiero que sientas que nadie te puede amar como yo te amo ¿eh? en esta hora, en esta, en esta noche, en este momento. No te vayas sin mis brazos, dice Dios. No te vayas sin mis brazos. No te vayas sin mi cariño. Nada te puede hacer más feliz que esto Te puedes pasar la vida buscando felicidad Y no la vas a encontrar Ahora Ahora Déjame que te abras Déjame que te lo diga, te amo Déjame que te lo diga, te amo Te amo te amo Eres lo más valioso que yo tengo Eres mi hija predilecta ¿Cómo se te ocurre dejar que te griten? No vas a salir de este lugar Igual no quiero que vuelvas a dejar que te griten, que se te burlen, que se te frían, que te levanten la mano, que te sean infiel y tú no le digas nada. Basta, dice el Señor y te abraza. Mi amor, eres mi hija, de mi hijo. Nadie más te va a golpear, nadie más te va a dañar. Nadie más va a jugar con tus sentimientos. Ahora, eres mi princesa, eres mi príncipe. Basta, basta. Levanta tu cabeza del polvo. Le has dado tanto poder a los demás Le has dado tanto poder a los demás Ahora párate en el nombre de Jesús Yo puedo ver que el Padre Dios te abrace Te dice bienvenida mi hija Bienvenida a tu casa Estos son los brazos Estos son los brazos que necesitabas Si conocieras como te amo Nadie cante, nadie cante Solamente disfruta el abrazo de Dios Si conocieras como te amo Dejarías De mendigar Tanto amor oh, Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías De mendigar Cualquier amor si conocieras como te amo como te amo serías más feliz Si conocieras lo que tú vales Si conocieras lo que tú vales Dejarías de que te abrazara con mi amor Si conocieras lo que te sueño Si conocieras lo que te pienso Dejaría que te encontrara Mi amor, si conociera Dejarías de vivir mendigando a los cerdos ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ven a mis brazos! ¡Ven a mis brazos! Amo tu manera de reír, conmigo tienes que ser como eres de verdad No tienes que usar máscaras, no tienes que ser como otros No tienes que compararte con nadie más, no tienes que imitar a los demás Yo te amo como vos sos Déjame amarte, si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima Gloria a Dios Gente linda Vos tenés una decisión esta noche Vos podés optar por la comida del Padre O podés optar por la comida de los chanchos Vos podés optar por estar arrodillado frente a un chancho que no te mira y no te habla O poder optar por un Dios que te abraza que te ama, que está enamorado de vos. Es tu decisión esta noche. Si fuera la última vez que te veo, porque algunos quizás ya se van, yo no los veo, eh, yo voy a seguir predicando esta noche, mañana. Pero si alguien que no lo veo más, hoy te digo delante de Dios, vos podés hacer un juramento esta noche y decir, hasta hoy llegó este esta persona. A partir de hoy doy lugar a esta otra princesa, príncipe, con la frente alta, mirando a la cara, siendo... Una persona orgullosa de lo que sos y de lo que vales. Y que nunca más mendigas a nadie. Ni por mensaje de texto, ni por Facebook, ni por Messenger. Ni, ni, de, ni frente a frente, ni de ninguna manera. Porque sos la hija de Dios. Hoy decidí que nunca más te levantan el tono de voz Que nunca más se te burlan. Que nunca más dejas que hagan un comentario tuyo. Que no dejas más que alguien te hiera. Y vos, y bueno, no, no, no. Y bueno nada. A partir de hoy actúas como lo que sos, la hija de Dios, el hijo de Dios. Amén. Dale un aplauso, al señor y nos vamos. Deje de escuchar a Luciano Pereira. <risa> Córtela. Dios le bendiga.